tema. Eh, tenemos en línea telefónica Erika Riboira. Erika es gerenta de planificación y adjudicación del IPAB justamente, así que ya la estoy saludando para charlar un poquito con ella. Buenas tardes, Erika. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, dije bien tu cargo, ¿verdad? Correcto. Bien, estás en un lugar adecuado, ¿eh? Y, y bastante <risa> Esperemos difícil. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, Esperemos son muchos los desafíos. Esperemos sí, ya lo creo que sí. Bien, estaba hablando yo de del nuevo padrón, que sea la inscripción, mejor dicho, que se ha abierto a partir de hoy, una inscripción virtual para el padrón del IPAP. Contanos un poco en qué consiste esa inscripción, que va a ser, como dije, a través de Internet. Bueno, en el día de hoy comenzamos con el proceso de inscripción. La inscripción es para todas las personas que quieran tener una vivienda social. Sí. Hayan estado inscritos o, sea, o se estén por inscribir por primera vez. Bien todas las personas que quieren tener una vivienda social tienen que completar de cualquier lugar de la provincia, tienen que entrar a la página web del, del instituto, que es ipap.gov.ar, y allí van a encontrar en el, un acceso directo a un, un formulario de inscripción. Es muy sencillo el procedimiento, es como si estuviéramos ingresando por primera vez a una red social y es muy intuitivo cómo se va completando la eh, planilla necesaria para eh, hacer la inscripción. Bien. Después les pide alguna documentación que, según el caso, la persona se los va a requerir específicamente y en ese caso toda la documentación se va a ir anexando a esa misma planilla mediante fotos que vamos a sacar nosotros. Bien. No hay que hacer nada personalmente, no hay que acercarse ni al IPAP ni al municipio, sino que se hace todo vía web. Bien. Erika, me estás hablando de la eh, documentación requerida. Suponte... ...que requieran un, un acta de nacimiento... ...un acta de divorcio... ...¿cómo se hace con esa documentación? supan Digo, si la tenemos en casa... ...y si no la tenemos en casa... Bien, si la tenemos en casa... ...usamos la que tenemos en casa... ...cualquiera, que no importa si no está actualizada... bien ...si no la tenemos en casa... Hoy la prioridad es que nos cuidemos, sacamos el turno correspondiente para hacer la declaración jurada en caso de ser necesario o para eh, sacar la partida de lo que sea, y eh, cuando nos toque el turno retiramos el, la documentación que corresponde, podemos volver a ingresar a esa plataforma y subirla en este momento a la inscripción. Bien. Y no hay que preocuparse por el tema de los plazos, o sea, eh, comienza hoy y termina el 30 de septiembre, uh -huh. pero la prioridad hoy es cuidarnos, entonces si los tiempos de otros organismos o nos dan tiempo para pos, posteriores a esta fecha, Que la gente no se preocupe, que va a estar abierta la inspección el tiempo que sea necesario para que puedan completar su documentación. Bien, entonces el tiempo eh, es ilimitado, no hay que, que, que desesperarse nosotros, por eso. Sí. claro, ponemos una fecha límite porque tenemos que conformar un padrón, Bien. pero si llega a esa fecha límite, nosotros vemos que nos quedó gente que no ha podido completar su documentación, esa fecha... Todas estas cuestiones se van a tener en cuenta. Tenemos que poner una fecha límite porque si no nunca podríamos confeccionar un padrón yeah. para, la para la adquisición de las viviendas. Entiendo. Y también tengamos en cuenta que todas aquellas personas que por alguna situación tienen dificultades y no tienen acceso para eh, poder completar la inscripción solo, sí. pueden escribir al WhatsApp del IPAO que es eh, 2954-255. 64 0960 sí. y que nos manifiesten esta situación para que nosotros podamos arbitrar los medios para que se puedan inscribir o pueden sacar un turno eh, para inscripción, para que los vamos a ayudar a guiar con el proceso de inscripción Claro, eso era una preocupación viste porque considerando que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener la conectividad ni una computadora, ni un teléfono adecuado no eh, estamos hablando de, de, no bueno, de estas desigualdades que hemos visto y que vemos reiteradamente, digo, en este caso, estas personas también tienen te, tienen que tener la posibilidad de poder este, inscribirse. Por supuesto, Bien. y ha sido lo primero que hemos contemplado. Bien. Y en ese sentido también hemos generado estos mecanismos, eh, como te mencionaba recién, y también hemos trabajado muchísimo con los municipios, porque Ajá. los municipios son los que llevan más desarrollado el trabajo territorial para que cada uno pueda acercarse al, al municipio de su localidad y pueda tener la respuesta que necesita para que se pueda inscribir. Claro, que le faciliten por lo menos las herramientas como para poder inscribirse, eso está muy bien. Sí, sí. sí. Eh, Erika, eh, ¿de cuántas viviendas hablamos para la localidad de Santa Rosa? En Santa Rosa se van a construir 210 viviendas. El plan provincial son 1.000 viviendas, pero para Santa Rosa son 210. Bien, bien. Eh, que pocas, tremendamente pocas para la exigencia. Mirá, tomo ¿no? mucho lo que vos decís. Sí. No es lo que necesitamos, pero es mejor que nada. Mm. Hemos comenzado para con este pequeño plan y también lo tomo lo que vos decís, porque las viviendas que se van a construir son viviendas que se construyen con fondos provinciales. Sí. Y los fondos provinciales se obtienen de la recuperación de las viviendas que se han construido. Ahí está. Y de ahí la importancia de que cada uno de los pampeanos que tiene su casa o su vivienda social hoy comience a pagar su cuota sí o sí. Hay mucha... En el mes de septiembre sí. la cuota mínima va a ser de mil pesos y la Bien. cuota máxima va a ser de dos mil pesos, según uh -huh. el barrio que les haya tocado a cada uno. Bien. Yo creo que si nos ponemos un poquito la mano en el corazón, son muchos los pampeanos que sabemos que no, estamos no están pagando su cuota y creo que un amplio porcentaje de los que no están pagando podrían empezar a hacerlo y eso aumentaría el número de viviendas que se podrían construir. Erika, ¿qué porcentaje estamos porcenta... trabajando en eso también? Sí, seguramente y está bien. ¿Qué porcentaje de, de personas que no cumplen con la cuota del de Alrededor del 50%. Mucho. Exactamente. Sí. Y pensemos que con mil pesos nadie podría alquilar una vivienda. No, seguro que no. Entonces, de ahí la importancia de que todos empecemos a tomar conciencia de que las viviendas, las Mi Casa, que son este plan que vamos a construir, se hace con fondos provinciales. Y si todos los que recibimos una vivienda social pagamos nuestra cuota, los fondos provinciales aumentan y serían más los pampeanos que tenían, tendrían acceso a una vivienda digna. Bien, está bien lo que vos planteás, perfecto, pero digo, se contempla la pandemia de aquellas personas que realmente tienen una situación extrema y que no pueden pagar la cuota, ¿hay una una medida para contemplar ese tipo de, de, de situaciones específicas? mira eh, Mari, el gobierno de La Pampa siempre tiene en cuenta las situaciones de los más vulnerables, absolutamente siempre. No va a ser este el caso en donde alguien va a tener que elegir entre pagar su cuota y eh, un plato de comida como nunca lo fue en la provincia de La Pampa. Pero sí hay mucha gente que puede pagar su cuota uh -huh. y no lo hace. bien Y es, vamos a empezar a trabajar muy fuertemente, como ya lo estamos haciendo, por estos casos puntuales. Bien. Eh, ¿Cuántas personas hay en el padrón actual del pago? ¿Encriptas para la solicitud de una vivienda 12 social? 12.000 personas. 12.000 personas. Y en el día de hoy se crearon, hasta las 12 del mediodía, eh, 3.989 eh, es. usuarios, es decir, posibles inscriptos. Que no estaban inscriptos con anterioridad. No, pueden no haber dos? estado... Ah, bien, bien, bien. Eso no, no, no, todavía no... Un importantísimo. Muy... Sí, y muy la verdad importante. que hemos hecho un trabajo que... No podemos sentir más que satisfechos porque no se nos ha caído la página. Bien. La gente evidentemente ha podido completar, al menos 4.000 ya han podido completar, lo que podríamos decir que sería lo más difícil de sí, sí. del proceso de inscripción. Así que hay mucho por hacer, muchos campeanos por acompañar, pero eh, vamos por buen camino. Eh, Eri, eh, ¿han recuperado viviendas en estas últimos meses considerando esto de que, bueno, allá haya viviendas que no están siendo ocupadas, que están siendo alquiladas. ¿Ha habido recuperación de viviendas? Sí, hemos recuperado, no en el número que tal vez uno le gustaría, porque esta situación de la pandemia ha hecho que todo lo que es el trabajo social, el de las trabajadoras sociales de salir a la calle, claro. se ha detenido completamente. Imagínate que desde marzo hasta ahora ha sido mucho el tiempo que, que el equipo de trabajadores sociales que tenemos acá no ha podido salir a la calle. bien Pero no hemos disminuido las ganas ni tampoco el trabajo. Eh, y de a poco, cuando hemos podido, hemos salido a acompañar este trabajo eh, con, con la documentación que corresponde y sobre todo entendiendo que la vivienda social tiene un fin, que es que vivan quienes lo necesitan. Sí, claro. Y si en las viviendas sociales no viven los adjudicatarios, no vive alguien que lo necesita. Así que en eso estamos trabajando fuertemente. Para estas nuevas inscripciones, o sea, en el caso de que se inscriban, que seguramente va a ser así, muchas personas que no es, que no han estado inscriptas, ¿va a haber también un, un seguimiento, un informe social? ¿Se va a hacer también, como se ha hecho en otras oportunidades? Eh, vos decís el previo a la adjudicación. Claro, claro la adjudicación o sea, se va a conformar un padrón de sí. eh, aptos y en función del padrón de aptos después se va a poner un, se va a hacer un sorteo. Sí, eh, o sea que la nueva modalidad en este caso va a ser por sorteo. Se van a sortear las 210 viviendas entre Exactamente. No sé, 12000 15000 No, 12000 no, porque esperemos que ese es el número del padrón provincial del de Santa Rosa es 3400 aproximadamente. Ah, bien. Ah, bien. Ahí me había tomado yo la confusión, ¿eh? porque me Ah, me... no, 12000 sí, es sí. el número del padrón ah, provincial. Sí, claro. Me había asustado el número pensando que era el de el de Santa Rosa, este bueno, ahora lo achico un poco. Igual son muchas ah, las personas son con necesidades. Todavía, sí, sí. Así es. Y la, lo nuevo de este de esta nueva etapa es que va a ser por sorteo. Como vos bien decís. Ahora, para considerar apta una persona para estar en la inscripción y que participe de ese sorteo, ¿cuáles son los requerimientos? Bueno, hay muchos requ requerimientos, porque depende que hayan completado bien la documentación, por eso nosotros, o sea, es un proceso sumamente arduo el que empezamos ahora. Esto no va a ser un trabajo de que hoy entregaron la documentación y después se terminó, después hay que ver que esa documentación esté bien completa. Sí. Si no está bien completa hay que llamar a esa persona, comunicarse con esa persona y explicarle qué es lo que le faltó, cómo lo tiene que hacer. Una vez que hicimos todo ese procedimiento hay que hacer los cruces correspondientes con el padrón antiguo, con los eh, con los ingresos de esa persona, con catastro, para ver si no son adjudicatarios. Es muy, muy, sí, sí. mucho el trabajo que nos queda con posterioridad para que las personas que realmente integren el padrón no tengan ningún otro beneficio eh, que, que, y realmente necesiten la vivienda. Digo, en esta situación especial que estamos atravesando... Y con la crisis económica tan fuerte y los eh, sectores tan vulnerados. Eh, vos hablas de un ingreso económico, ¿no? Un ingreso mensual. ¿Cómo se va a evaluar estas personas que por ahí están desocupadas? Las personas cuando completan su su inscripción declaran sus ingresos. Sí. Bueno. Y nosotros lo que estamos completando ahí es una declaración jurada. Cada una de las personas va a declarar ahí si tiene un recibo de sueldo, si tiene algún eh, comprobante de AFIP o si no tiene ninguna actividad económica eh, que pueda comprobar, va a ser una declaración jurada ahí mismo en esa planilla en donde va a describir la actividad que, que realiza y el monto que recibe por esa actividad que realiza. Claro, justamente me estaba refiriendo a los sectores vulnerables de la economía claro, de la economía es, informal. informal, que por ahí no tienen la posibilidad de tener ni un recibo. Lo contemplamos y lo pusimos como una declaración de lo que esa persona hace. La persona nos cuenta qué es lo que realiza y cuánto gana aproximadamente. Bien. Eh, la última, Eri, estás enterada seguramente que hace un par de días... este Las compañeras y compañeros de la comunidad trans y travesti hicieron un reclamo en el IPAB justamente si hay un sector absolutamente postergado eh, es el del colectivo trans y travesti. ¿Hay contemplado alguna cuestión más específica para tener en cuenta a esas las personas de esa de ese colectivo? Mira, eh, en particular yo no, no vi el, el pedido, no no lo he tenido en mis manos pero en realidad nosotros hoy normativamente no tenemos contemplado nada específicamente eh, para este colectivo. Bien. Bueno. Eh, entonces estamos en el inicio de esta inscripción que se lanzó en el día de hoy con la expectativa seguramente de que va a ser muy importante la cantidad de personas que se, que se inscriban o se reinscriban porque, bueno, volvemos, Erick, eh, a repetir, entonces que todas las personas, aunque estén ya todos, todos tienen todos que, que actualizar tienen que su situación ante el IPAB. Bien. Todo el mundo. ¿Querés repetir, por favor, el número de WhatsApp del IPAV? Sí, 2954-640960. Bien, bueno. Por esa vía nos escriben y nosotros respondemos a todos. Bien, bien. Bueno, Erika Riboira. María, agradecerte la oficina. La la buena voluntad tuya y, y el de ayudarme con la información. Al contrario, estamos siempre a disposición, por supuesto, y esperando que, bueno, que esto... Lamentando, yo la verdad que te lo tengo que decir, ya te lo dije, 210 son tan pocas en una situación como la que vemos con tantas personas que tienen eh, la dificultad de poder acceder a una vivienda y en estos momentos en que también hay muchas personas que ni siquiera pueden acceder a un alquiler. Entre ellas vuelvo a repetir el colectivo uno de los colectivos más vulnerados que es el de las compañeras y compañeras trans y travestis y sin duda alguna que tiene que haber algo, algún modo de que eh, dejen de ser las postergadas de siempre y que se las tengan en cuenta no como... si, sí, estamos trabajando para que todos tengan acceso es un camino difícil como lo hablábamos hoy eh, no es sin duda el número de viviendas que claro. eh, a, a todos nos gustaría tener en la ciudad de Santa Rosa ni en la provincia de La Pampa, pero hemos comenzado un camino y, y vamos para tratar todo posible para que podamos ir continuamente anunciando más planes de vivienda. Sí, considerando también que desde el Gobierno Nacional hace cuatro años que no se implementa un plan Totalmente. nacional de viviendas y, y ojalá que con esta nueva gestión podamos prontamente acceder a esos planes de vivienda. No te pregunté, ¿en la localidad de Toay están contempladas las viviendas? Sí, eh, son 40 viviendas que se 40 viviendas para la localidad de Toay. Bien, te lo quería preguntar porque nuestra radio está en la localidad de Toay. Así que también para las vecinas y vecinos esta información. Bien. Erika Riboira, Marit, gracias. un beso enorme y muchísimas gracias por ayudarme a difundir esta, esta noticia Gracias a vos, hasta, hasta cualquier luego. momento Chau chau Hablábamos con Erika Riboira gerente de Planificación y Adjudicación del IPAP que justamente en el día de hoy se abrió la inscripción para el plan o el programa Mi Casa que financia la provincia de La Pampa 210 para Santa Rosa 40 para toay con un padrón Solamente en la ciudad de Santa Rosa de alrededor de 4.000 personas. Bien, todas y todos tienen que volver a reescribirse las personas que ya estén inscriptas y, y después dependerá de la suerte del sorteo. Música, Nina, por favor.